Y en el principio algo falló. Y había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: Evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con Medic Online. En línea directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a l í n e a d i r e c t a c o m o llames al 917-700-700. ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista. Las mañanas La semana pasada, Miguel de Vigo se llevó en Las Mañanas u i s s 4.000 euros. Y el número total de aciertos ha sido de. ¡10.! i <risa> bien, e ¡10. ¡10. ¡10. ¡10. ¡4000! semana a v i g o oye sois ahí cuatro vas a repartir algo café y Pero habrá, ¿no? habrá, que, habrá que repartir algo bueno chicos felicidades mañana volvemos a poner mucho dinero en juego y puede ser tuyo no te lo pierdas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 En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque a n t i c i p á r s e lo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología p r i s e n s e Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos dando aviso a policía. Descubre la tecnología p r i s e n s e en securitasdirect.es o llamando al 900-129-129. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Progresivos c o m e r de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones. Este martes en el Eurojackpot de la once, por solo dos euros, hay un bote de n o v e n t a y dos m i l l o n e s Y tan tatara Millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la once, no solo te haces Millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la once, que son noventa y dos millones. Eurojackpot de la once, Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Amy y Adam se adentran en propiedades poseídas. ¿Lo has oído? Sí, claro que sí. Intentando encontrar la paz entre sus habitantes vivos. Noté que me tocaban. Y los no tan vivos. Un fantasma en la familia. Los martes a las 10 de la noche en Dickies. La vida te sorprende. e ¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil? ¿Tirones? Radiosalil crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de laboratorios viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por 39.95. Precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un Xiaomi por muy poco y una Smart Van gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere. Isfm Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Ismael Arras. 6 y 1, 5 y 1 en Canarias. Buenas tardes. El gobierno dice. Que solo falta cuadrar agendas para la cita Sánchez Aragones. Once días después de que ambos se emplazaran a verse para abordar el espionaje a dirigentes independentistas, sigue sin concretarse la fecha y lugar de ese encuentro, pero desde el Ejecutivo Central insisten en que se mantiene el compromiso y que será realidad próximamente. Ucrania confirma las, que las negociaciones con Rusia están en pausa. Desde la presidencia ucraniana sostienen que Moscú se resiste a aceptar que las condiciones que se daban al inicio. De la guerra han cambiado de forma sustancial. Desde el ejecutivo de Zelensky, considera que la postura del Kremlin no cambiará hasta que entren en vigor todos los paquetes de sanciones internacionales. España suspende e n reciclaje. Nuestro país lleva años sin lograr los objetivos europeos y ahora tendrá que ponerse las pilas para lograr las metas de la nueva directiva de residuos más ambiciosa que las anteriores y con un sistema homogeneizado de medición que dificultará aún más su cumplimiento. España recibe. recicla cerca del 35% de sus residuos sólidos urbanos, según los últimos datos de la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat y de las comunidades autónomas. La nueva ley establece que para 2025 se deberá reciclar al menos el 55%, como pide la Unión Europea. Y la Bolsa Española ha subido este martes el 1,46%, se acerca a los 8.500 puntos, impulsada por los bancos y el avance de las plazas internacionales. El índice de referencia del Parque Nacional, el IBEX 35, ha ganado 122 puntos, cerrando en los. 8.475. El euro se cambió por un dólar con cinco centavos. De momento es todo. Volvemos con más noticias en una h o a き Efemérides de la música de un 17 de mayo. En 1986, Winnie Houston está tres semanas en lo más alto de las listas de singles en los Estados Unidos con el tema Greatest Love v a l l Esa misma semana, su disco Winnie Houston regresa al número uno de la lista de álbumes americana para permanecer en él otras siete semanas y totalizar catorce semanas no consecutivas en lo más alto. ¡No! Y tal día como hoy, en 1997, el álbum Spice de Spice Girls vuelve por última vez al número uno de la lista de álbumes en el Reino Unido, con el balance de 15 semanas no consecutivas en el 1 y 43 semanas en el top 10. Esto es Wanna Be Spice Girls.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 Make、like、it last one. Años con la mejor música. a、wow. Esto es y e e e ¡Yeee! はい。<Bye. S 2> Delicia de decors, soya, incluido en ese espectacular t a l k e n corner, es el segundo de estudio que publicaron los hermanos irlandeses. Esto es Play Kiss 621 521 en Canarias. ¿Qué tal en el coche en este momento? ¿Estás en casa? Sí, bueno, si estás en el coche seguramente te estés dirigiendo a casa o, ¿por qué no? Por el contrario, hay personas que trabajan tarde y se están ya preparando. Que ayer me dijo Leo, oye, que tenemos personas que, que, que, que se van al trabajo ahora. Sí, es verdad, verdad. <risa> En nada te pondré más mensajes que nos llegan al 606-712-658. Hoy, debido a que es el Día Mundial de Internet, te estamos preguntando si tú serías capaz de buscar una relación, una cita, a través de una aplicación de, de citas para conocer a alguien.、Ya、sabes que entre todos esos mensajes vamos a regalar. Una Tower 2 Style Ibiza de r g y s y s t e m Además te va a pinchar grandísimos éxitos del Piggy Seloston You. También van a sonar d e Human League o, por qué no, esa guitarra acústica d e Extreme. More than Worse. Pero antes, antes tengo para ti a Casey and the Sunshine Band. Esto es. Play, Play Kid.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 80, con más variedad. Esto es Peace. I think it's time I live. 80 que se hacían tantos temas diferentes con estilos tan diversos, sobre todo esa aparición del sonido sin pop de Human League, don't you want me usando esos sintetizadores analógicos que son realmente espectaculares. Las 6:36, 5:36 en Canarias. Hoy te estábamos preguntando en、eh, las redes sociales a través del WhatsApp, debido a que hoy es el Día Mundial de Internet, si tú serías capaz de buscar una relación a través de una aplicación de citas. What up? Pues a ver qué nos siguen contando, por ejemplo, Elena desde Vedonosti. Hola, Hola, buenas tardes. Pues la verdad me daría un poquito de repelús.、Uy. No me atrevería así a quedar así abiertamente con una persona, puesto que están pasando muchas cosas y me da un poquito de respeto el poder quedar. Preferiría, pues, eso en tu ambiente, amigos, así en plan más, más abierto que, que en las redes sociales. Vale,、bueno. un beso a todos. Un beso para ti. Me estaba yo acordando del, del famoso IRC hispano que la gente h abría chats privados y decían, oye, me mandas una foto y, y pues, al final quedaban, hay de todo. María Victoria, desde Madrid. Pues yo sería incapaz de encontrar pareja o de buscarme una cita por una red social porque yo necesito ver a la persona, cómo es、eh, su actitud, a qué huele, necesito verla, si no, no me sirve. Ay, ay, ay, bueno, parece que van ganando los comentarios negativos. Claudio, desde Valencia, hola. Hola, buenas tardes. Yo opino que hay que saber lo que se busca y saber lo que se quiere encontrar. El amor no se, no se busca, se encuentra. Yo tengo casi 60 años y hace 9 que he encontrado a mi pareja a través de una a p p Así que para mí todo bien. Muchas gracias. Ahí lo tienes con 60 años, Claudio. Enhorabuena y muchas felicidades. ¿Ves? Si es que al final no, no yo creo que no son tan malas, ¿verdad? Las aplicaciones de, de citas. ¿María desde Tenerife? Claro que sí. Me llamo María, estoy en Tenerife y ya te digo, a mi chico lo conocí hace 11 años y, y aún sigue pues eso, aguantándome. Bueno. Maravilloso, o, o aguantándole t o a él, ¿no? <ríe> Uno más gato desde Buenos Aires. No, y eso de las app de citas, no, no, eso es la peor manera de mentir con fotos y con palabras.、Hola. La conexión entre dos personas es por medio de la energía y por el tú a tú, por la piel. Me estaba yo riendo por mensajes que llegaban a Instagram.、Eh, MNI74 dice: Pues no, no buscaría en una app, pues me da miedo saber lo que hay al otro lado, pero sobre todo, sobre todo porque a mi marido no le parecería nada bien. <ríe> i ni esta guión bajo palo dice: Yo necesito una de estas para encontrar a mi pareja. Yo estoy en el pasillo de las cervezas. A mi pareja la vi por última vez por donde los congelados. Y a ver si con alguna app、eh, consigo encontrarla. Bueno, yo no sé. Yo creo que tú necesitas un GPS, ¿no? Play Kids. Play, Play Kids. Esto es Kids. Coleccionas un montón de discos en casa, especialmente el formato vinilo. ¿eh? Te acordarás que este es el corte 1 de la cara B de ese grandioso álbum llamado The River Bruce Springsteen. Hungry Heart, qué canciones más espectaculares、eh? tienes en todo momento en KissFM y sobre todo también por aquí por la tarde en Play Kiss. Con el señor Ricky García, que le tenemos ahí en casita recuperándose. Está bien, yo he hablado con él, se está ahí recuperando poco a poco. Quiere estar al 100%、eh? para volver por ese f r e n t e a m i e n t o Por cierto, te recuerdo esas formas de contacto en WhatsApp: 606-712-658. 606-712-658. Para que participes, para que nos cuentes, te pido que hoy es el Día Mundial de Internet. Si tú serías capaz de buscar una relación a través de una aplicación de citas, ya sabes que entre todos esos mensajes, vamos a regalar una Tower 2 Style Ibiza de Energy System que suena impresionantemente bien. ¡Para!、Bueno, Y si te hablo de linda p e r r y sabes quién es s í bueno yo te voy a decir que es una artista en mayúsculas que canta que compone que produce que toca bueno m a r a v i l l o s a al frente de for non b l o n c s está algo llamado whatsapp esto es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 o 80 en Kiss FM. Check this out. Esto es Kiss. Tardes en Kiss. s a a ¡Ray i s Qué importante es anticiparse en la vida, ¿verdad? ¿Os imagináis las complicaciones que podríamos evitar si somos capaces de anticiparnos y detectar un problema antes de que ocurra? Pues ahora es posible con Securitas Direct. Lanzan la primera alarma con tecnología PRISANS que les permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología PRISANS. Puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-129-129. Esto es Kiss.